Aquí estamos, 11.25. Estamos aquí en nuestra comarca, Viedma Patagones, con una temperatura de 16 grados, s ¿eh? Un solcito hermoso, un solcito otoñal. Bueno, si les parece, Nos hacemos un viajecito acá nomás, a Fisque Menuco, a General Roca, porque estamos en comunicación con Mauro Huenchul. Él es, es、eh, parte de la biblioteca de la estación, que bueno, es un, es un、eh, espacio colectivo. Pero bueno, que nos cuente él. Le damos la bienvenida Mari Mari Lamien, acá Karina, Radio Encuentro Viedma. Mari Mari Lamien, ¿cómo andan? Bien. Acá, acá estoy en, en la calle, enfrente del municipio. Las、eh, novedades de último momento. Ah, bien. Bien, vamos a contextualizar un poquito para la gente que por ahí no sabe cuál es su situación. Sabemos de que han sufrido eh, diferentes eh, amedrentamientos, ¿no? La biblioteca, esta, esta biblioteca que está、eh, desde el 2012, donde, bueno, hay、eh, diferentes grupos, es un grupo colectivo también.、Eh, cuéntenos qué es la biblioteca de la estación. Bien, la Biblioteca de la Estación es un lugar de, de, de reunión, de, de actividad cultural. Está en s i s q e de Villucos de, desde el de, 2012, como decía, y que tiene una historia amplia, digamos, una cantidad de, de, de, de actividades y de paridades que han pasado por ese espacio. y que Mucho más que una biblioteca, ¿no? Como muchas otras bibliotecas.、Eh, es un punto de encuentro, es un punto n e u r á l g i c o CAN y Sisque. Y que durante la pandemia, como todos los,、eh, todos los espacios culturales, estuvo cerrado y que、eh, volvió a, a funcionar a partir del de l p r i n c i p i v del grupo de gente que está m interesado también en trabajar en la i n s e i t u c i o n a l i d a Hablo del grupo Menocone l g Wen, que es、eh, uh, el grupo del que somos parte, que estuvo funcionando antes de que surgiera este último conflicto con la biblioteca. Se genera a partir de que el municipio,、eh, argumentando de que no, estaba, no, había, no había nada funcionando en e s e espacio,、eh, ...bueno... abre el lugar y saca todo lo que hay adentro, lo pinta todo y lo, lo, lo piensa destinar para, para almacenar bicicletas, según no, no se da de comentario. A partir de ese día, Se、empieza un reclamo y un intento de, bueno, de reconocimiento de la historia y del espacio, y、uh -huh. empieza como una resistencia para que ese intento de, de sacar la v i b l e o t e c a no suceda. Y eso, de este conflicto, hace ya un año、uh -huh. eh, que estamos presidiendo, el municipio hizo una causa penal contra ocho personas. Eh, Formamos parte de la asamblea acusándolas de la usurpación de ese espacio.、Eh, así que en ese momento se inicia un el proceso judicial y d e e s e momento también está funcionando en conflicto. En este conflicto está funcionando la biblioteca. Y, y bueno,、eh, hoy tuvimos una nueva reunión acá en el municipio. Eh, eh, nos convocaron para. Para conversar sobre el conflicto, para ver cómo podíamos darle una salida por o t r o s medio. s Y bueno,、eh, nos pasó que estando afuera, luego de la reunión, que no fue todo positiva,、eh, teníamos que dar una bandera nosotros en, en el frente del municipio y trabajadores municipales intentaron arrancar la bandera. c u a n d o f u i m o s a hacer, a decirle que la atacábamos nosotros, agredieron a n u e o s compañeros y compañeras. Así que estamos medio a b e、eh, r t a d o s por esto, porque veníamos de una reunión de conversar y nos parece rarísimo que vengan a perder a r e i r n o s Entendemos bien en la expresión, ahora estamos acá afuera en un sitio y viendo que nos dan las explicaciones, de que por qué no haremos así. Y bueno, eso como algo que pasó recién, recién, recién. La bandera de la, decir, de la biblioteca, es, la mía, la bandera. Sí, la bandera ¿viste? es una bandera grande que dice que, que, que no, no tenemos el desalojo de la biblioteca de la estación, solamente、mm -hmm. esa.、Eh, y bueno, tenemos la, la bandera, la,、eh, la tenemos en nuestra p o s i c i ó n y bueno, estamos acá、eh, ahora pensando cómo c o m u n i r esto, así que agradecemos a u c o de los medios eh, que、eh, bueno, se interesan por esta problemática. Lo que podemos decir es que el conflicto judicial por ahora va a seguir. Los ocho imputados van a seguir ahí b、bueno, u el n o e proceso judicial. El municipio demostró en toda s la s audiencia s que tuvimos de que, de que llevar esto a la justicia era una, como parte de su estrategia de amaltentar am a, a los trabajadores de la cultura, de criminalizar a los trabajadores de la cultura, para que desistamos de este reclamo. ¿no? ¿Y por qué en, en lo que se ve en la justicia es que ellos no tienen prueba de nada? Ellos han mentido y han dicho que hemos a r r e p i d o a los c o e g i s municipales para, para recuperar el espacio, cuando nunca, nunca pasó eso. Así que ellos están muy flojos de papeles, se demuestran en cada audiencia, pero aún así、eh, no confiamos en la justicia tampoco, porque sabemos la, la influencia que tienen las familias, t o r ir acá, en todos los ámbitos. Uh -huh. De hecho, muchos de la gente de la cultura no a p o y a porque dependen también de, lo, de los recursos que le da el municipio.、Eh, por eso, en ese conflicto, es como que tocó muchas vidas íntimas de, de los espacios culturales. Pues,、eh, por, eso, por eso que te d i j e que la, la cultura acá ha sido cortada digamos, por, por los recursos municipales y hay pocos espacios autónomos.、Bueno, no、sé. Entonces,、eh, cuando hay un conflicto así,、eh, Hay miedo, hay miedo de, lo, de la gente, de los municipios se e n u e n t r e n con nosotros. La reunión que tuvieron,、eh, ¿con quiénes fueron? Sabemos de que b u en o en algún momento se pedía también poder charlar con, con la cultura, n o que es el director Ricardo、eh, sí, Ricardo, y La Salle,、sí. o la intendenta María Emilia Soria, que, que tampoco、eh, ha dado respuesta. ¿Tuviste la reunión? Perdón. Sí. De c h o no son las pelotillas. Es la primera reunión que tenemos con la intendenta.、Uh -huh. eh, y en las r e u n i o n e s anteriores, que eran solamente los abogados, a parte de, de cultura. Es decir, Ricardo Lasala.、Eh, y bueno, el abogado del municipio. Esa, con con esta gente fue la reunión. Hicimos tres miembros de la asamblea también a conversar con ellos.、Eh, bueno,、eh, la c a r l a eso、eh, fue preocupado porque nosotros iniciamos. Porque el、eh, creo d e las líneas, cuando ellos t r abajo se a n i o en el espacio cultural, se han ido adentro. m a t e r i a l i d a d sigo que me e n o con el buen, que es un grupo que está haciendo un trabajo intercultural, de transmitir、eh, la cultura a, a las familias m a p u c h e a las niñas d e las familias m a p u c h e Es una experiencia que no hay en toda la región, en uno de los pocos espacios que e está haciendo ese trabajo. Y que fue es uno de los reglamos principales de nuestro también, de que se h a r o n un espacio de educación, no m u c h o De、sí. eso tenemos que estudiar también. Bueno,、eh, nos quedaron con libros, como es la d i á c t i c a que h e m o s creado para esos í、eh, Y todavía los tienen secuestrados, y ellos están preocupados porque nosotros nos denunciamos por eso, por, por haber secuestrado sobre el libro, de haberse,、eh, haberse quedado con eso, con ese material. Eh, y entendemos que esta reunión tiene que ver con eso también,、eh, porque tiene las manos sucias y bueno, q u e r e e m p e a r a repartir eso. Pero, pero nosotros insistimos que no, no, no se trata de la devolución de los libros de material, sino de la criminalización de, de los compañeros. Que si vamos a, si vamos a conversar, todo lo que e l policía tiene que caer para poder iniciar un diálogo desde de cero, bien.、Eh, y bueno. En eso estamos, todavía no está claro si su propuesta es, es real、eh, o si es todo un engaño para sacarnos del espacio.、Eh, así que, como estaremos en la asamblea, nosotros tenemos toda la intención de seguir en el lugar y haciendo nuestro trabajo cultural. Y convocamos siempre a toda la comunidad para que apoye la movilidad y la resistencia. Y bueno, agradecemos siempre que se pueda difundir lo que está h a c i n d o Bueno, Fela y Lamien, estaremos atentos, atentas a lo que vaya sucediendo. Le mandamos mucho n e g u e n mucha fuerza para continuar en la lucha y la resistencia de estos espacios tan necesarios, ¿no?、Eh, para, no solamente para la gente de allí, de Fisquemenuco, sino también como, como un precedente, ¿no? De poder decir, es, existen esos, estos espacios con personas、eh, que, bueno, están allí en, en, en, de una manera de educar diferente, ¿no? ¿Verdad? Sí. Mien, le mandamos、ah. un abrazo grande y bueno, vamos a estar p e n d i e n t e de lo que vaya sucediendo entonces. Bueno, buenos días, Lamián. Abrazo. Nos u e m o Capeu Cayal. Ahí estaba entonces Mauro Huenchul,、eh, allí en un momento tenso, ¿no? Porque bueno, viene.